hijos de mi puta. Como presidente de Central, usted entiende que Cusandiza debe ser que más quiere salir campeón. Uh -huh. No puede ser más hincha que el resto, sino por su propio ego. Pero el veces hay que haber postergado este tipo de proyectos en pos de eh, realizar los cimientos que van a hacer que el club pueda ser protagonista en todos los campeonatos. Protagonista en todos los campeonatos, protagonista en todos. Los